En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araujo, nuestra entrevista central de esta jornada. Estamos a las nueve de la mañana y cuatro minutos recibiendo con Marcelo en el estudio a Pablo Ciris, director de la URSEC, como les anunciábamos temprano, de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación que hace tiempo, en este comienzo de año que nos teníamos planteados eh, conversar con él de temas que ya venimos abordando desde hace desde el año pasado, podemos decir, particularmente de fines del año pasado. Pablo, bienvenido, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un siempre un placer, Hernán Marcelo, estar aquí, es, es, es un gusto y siempre a la orden, además tratando de Eh, no solo sentar posición, sino explicar algunos temas claro. vinculados a las telecomunicaciones que a veces son un poco enredados. Exactamente. Eh, venimos de. se ha ido, digamos, acumulando una serie de temas muy importantes que tienen que ver con, con las áreas que abarca esta unidad. Pero recordanos, quizá en el comienzo. ¿Cuáles son los alcances de, de, de, de autoridad, de regulación de esta unidad precisamente? ¿Cómo no? La unidad reguladora de servicios de comunicaciones tiene eh, tres áreas fundamentales de actividad, antes eran cuatro, que son las telecomunicaciones, eh, vistas estas como los servicios que desarrollamos a, a través de dispositivos telefónicos. Uh -huh. este, luego los servicios de comunicación audiovisual, valga decir radio, televisión, televisión para abonados, televisión satelital, etcétera. Luego son los servicios postales uh -huh. y luego eh, aunque hay aunque aunque insume todo el otro, es la administración del espectro radioeléctrico que, que administra nuestro país. Digo, ¿por qué esto? Porque esto es transversal a todo lo que señalaba previamente. Claro, ¿no? Eso implica radio y televisión. Radio, televisión, telecomunicaciones, mm. alarmas de autos, eh, los mouses sin alambre que vos, utilizamos, todo lo que utiliza no... espectro radioeléctrico está regulado por la ursec pero como te decía, es un área que es como transversal a claro, toda su actividad. claro Claro, bueno, para que refrescarnos viene bien la idea de la importancia de lo que esto abarca y queremos... Es centrar también la atención en esto en medio de, de un año ya que larga, eh, por supuesto, la campaña electoral, donde los debates muchas veces van por otro lado y se han ido planteando temas, muchas veces hemos, hemos visto reflejados en, en algunas notas de prensa tu posición, Pablo. en general discrepante con la mayoría, ¿no?, de un directorio que recordarnos actualmente cómo se compone. El directorio del URSEC está integrado por tres miembros, me, la doctora Mercedes Aramendía que lo preside, y Gustavo Delgado, que, que es su vicepresidente, y yo. Eh, tanto Aramendía como Delgado son representantes del Partido Nacional eh, quien habla es representante del Frente Amplio. Por la oposición te toca estar en el en el directorio eh, por arrancar el tema de que, que además siempre cuando se acerca a lo electoral se, es particularmente sensible ¿no? Por lo menos en el año previo sobre todo, no sé cómo es lo legal en cuanto a, a concesión de permisos de, de espectros de, de para medios en año electoral, pero Eh, se ha venido sigue estando en el debate muchas veces, Pablo, lo, lo de la, los límites para la propiedad o para la asignación de, de frecuencias y ha habido cambios en este periodo, en ese sentido, muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes. El, la, la primera cosa que es muy importante señalar es que está vedado por la ley, prohibido, uh -huh. a partir de eh, un año antes de las elecciones nacionales, o sea, en nuestro caso... hoy desde el 27 de octubre del año pasado, claro. está prohibido hasta seis meses después de las elecciones nacionales, o sea, hasta el 27, 28 de abril del año que viene, está prohibido la asignación de frecuencias, la concesión de frecuencias a particulares eh, de, de frecuencias radioeléctricas para el uso de servicios de comunicación audiovisual. Valga decir, no se pueden asignar radio, televisoras, et, ra, ni radios ni televisoras. Eh, a pesar de esto, hay una decisión adoptada por la mayoría del directorio de la en con la que yo discrepé uh -huh. de manera rotunda, de avanzar en el proceso de eh, realización de unos llamados para las localidades de eh, Quebracho, Salto y Mariscala, Eh, localidades como muy específicas, muy particulares, donde se hizo un llamado para interesados para brindar el servicio de radiodifusión comercial, llamados que casualmente cada uno de ellos ha tenido un solo interesado. Ajá. ¿no? ¿Eso se es, hizo después de ya dentro de este periodo? Exactamente. No... no se pueden asignar las frecuencias, pero la decisión del directorio ha sido continuar con todo el proceso y que en abril del año que viene simplemente lo que corresponda sea firmar la asignación de la frecuencia. Nosotros entendemos que esto es... es un falseamiento de la norma que es la, la intención de eh, burlar el, el espíritu con el que la norma fue hecha y de esta manera en realidad eh, vulnerar además no solo la ley sino la preocupación que quienes votaron esta norma tenían de que no se establecieran por esta vía mecanismos donde se prometieran o se cumplieran con promesas de campaña prometiendo medios eh, a quienes dieran Te armaran el claro, club en tal o cual claro. y esto podría habilitar acciones legales contra el Estado incluso si hubiera otros que se vieran perju se sintieran perjudicados por no es... poder... Es una situación muy complicada, como cualquier norma que se que, que se lleve, que se fuerza, claro. luego da lugar a interpretaciones de todo tipo que libre y tamaño eh, el poder ejecutivo, eh, que es quien al final será quien asigne esa frecuencia eh, para hacerlo, como te decía, en abril ya del año que viene deberá evaluar todos los antecedentes que la ursec Este, le presente y una de las cosas con las que se va a encontrar el Poder Ejecutivo que haya asumido el primero de marzo del año que viene es con un proceso muy particular hecho en escasos días este, escasos días para presentarse escasos días para la consulta pública, escasos días para la audiencia pública, escasos días para presentar proyectos, un solo interesado y bueno Eh, creo que el poder ejecutivo entrante tendrá seguramente hay muchos elementos pa, como para que ponen en cuestión claro. esta situación, pero al mismo tiempo tendrá un proceso que eh, habrá dado lugar a que un particular eh, genere legítimos, eh, legítimas aspiraciones. Claro. Entonces allí es donde surge nuevamente esto que te decía de lo que termina siendo opinable y que la administración debería evitar. ¿Qué es lo que debería hacer Ursec? Bueno, debería buscar los mecanismos más claros, más transparentes, más despojados de dudas para poder llevar a cabo eh, sus, para llevar a cabo sus acciones en el ámbito de que, que la ley le asigna y le. Y que además debería ser su norte, claro, digamos. Pablo, ¿y ese interesado ya está eh, eh, di operando, digamos? En... No, no. No, no puede operar hasta no tener una frecuencia asignada. Ajá, pero, pero no, va, no con va otra. avanzando el proceso, sí, digamos. Exactamente. Avanza todo lo demás, excepto la asignación de la frecuencia y la ¿Y, habilitación y de la ¿Y esta situación es nueva? ¿O se ha dado en otros años? Es nueva, que yo sepa, no tengo ninguna referencia previa de una decisión de estas características. Sí tenés situaciones de procesos Ajá. que se inician un buen tiempo antes, ¿no? Este, claro. donde no se ha logrado culminar el proceso uh -huh. y entonces queda en pausa por un año y medio. Claro. ¿no? Eso sí sucede. Pero convocar el proceso dentro del plazo en el que Exacto. no se puede asignar esa frecuencia no es la primera vez que yo... Y una cosa eso. que no, no me quedó claro, el gobierno, si hay cambio de gobierno, por ejemplo, ¿puede este, anular esa...? Sí. ¿Se si lo puede hacer? Sí más allá puede. de que, lo, que la referencia de, del documento, digamos, analizado sea apta para... Sí. Si ¿Lo puede anular? Sí, sí, puede. Es una facultad eh, del Poder Ejecutivo, una facultad discrecional del Poder Ejecutivo Claro, discrecional, no puede ser arbitrario, no. Claro, sí, este, sí, sí. Tienen que, hay que fundar las, las decisiones que se toman, pero sí es una facultad del Poder Ejecutivo. En nuestro uh -huh. país el único que asigna espectro radioeléctrico para los servicios de comunicación audiovisual y para los servicios de telecomunicaciones es el Poder Ejecutivo. Y en ambos casos a través de mecanismos que deberían ser competitivos para uh -huh. los servicios de telecomunicaciones a través de subastas de espectro y para los servicios de comunicación audiovisual a través de llamados a interesados claro. para prestar el servicio que deben presentar los proyectos que entiendan perfectamente. Porque es interesante eh, también recordar, de esto que te preguntaba Marcelo, ¿cómo se hace el proceso para definir a quién se, se asignan esas frecuencias? En lo normal, el procedimiento no. estándar es que el Poder Ejecutivo Eh, publica un decreto en el que convoca a un llamado para interesados a prestar el servicio de radiodifusión comercial uh -huh. en tal localidad. Este, allí se presentan interesados que tienen que a su vez presentar un proyecto técnico, comunicacional, comercial, etcétera. Tienen que además acreditar el cumplimiento de determinadas normas que la ley exige para quienes pretendan dar un servicio uh -huh. de estas características, entre ellos este, no incurrir en una concentración indebida de medios, uh -huh. o sea, no tener más de tres servicios de comunicación audiovisual y no más de dos en la misma frecuencia, o sea, en el, en el mismo tipo de servicio. Este, no pueden además eh, eh, haber sido violados, estar encausados por delitos de violación a de los derechos humanos, tienen que haber votado en las últimas elecciones, tienen que ser orientales eh, por nacimiento, uh -huh. este, tienen que eh, acreditar los fondos para poder realizar la operación, entre otros requisitos este, que, que establece la normativa, precisamente. ¿Y quién eh, termina resolviendo? Porque pongamos entre varios que. que todos ellos este, cumplan con toda esa requisitoria, ¿cómo es el criterio de resolución? ¿Hay un, un, un equipo técnico que...? Claro, al, al hacerse un llamado lo que se establece es una suerte de... Eh, de no es exactamente así, pero eh, es un tribunal, un claro. grupo de trabajo, un grupo ad hoc que se designa en la URCE que evalúa todos los proyectos, verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, pone a consulta pública eh, los, eh, el, estos, estos proyectos, uh -huh. se hacen audiencias públicas en la comunidad que está interesada en, en obtener un servicio de, de comunicación estas características, y luego se elevan al Poder Ejecutivo los antecedentes y el Poder Ejecutivo es quien toma la decisión. Ajá. Normalmente, en el proceso, se descartaron a quienes no cumplan con claro, los cometidos, claro. quienes no han acreditado el origen de los fondos, quienes no han... en fin. O sea que la, la definición final no, no está estrictamente en manos de la URSEC, podemos decir... no Eso es, importante es recordar. siempre del poder ejecutivo uh -huh. no hay en como les decía hace un ratito en nuestro país el titular del espectro radioeléctrico es el poder ejecutivo ni siquiera la la URSEG. la URSEG es como reguladora exactamente pero no asigna. exactamente hace recomendaciones no dice sí sí Ajá. sí lo lo que señala es por ejemplo un orden de prelación dice uh -huh. Eh, este, tal proyecto tiene tantos puntos Tal Ajá. proyecto tiene tal otro Tal proyecto tiene tal otro Traslada y, ya esa evaluación eh, Exactamente Bien. El Poder Ejecutivo sí le ha cedido a la URSEC La habilitación genérica Para asignar espectro Como les decía De alarmas de radio claro. De, de alarmas de auto. de mmm, dispositivos electrónicos de uso común. Por ejemplo, el control del aire acondicionado que aquí está Mirá presente, vos. utiliza espectro radioeléctrico para, claro. para poder ah, accionar el llega. aparato. Claro. Entonces, ese dispositivo, ese control, tiene que cumplir con las normas técnicas que hay en nuestro país, que además, eh, en nuestro país tenemos... Eh, de Históricamente hay gran preocupación por mantener los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones... de manera tal de no tener luego eh, situaciones en las que quedamos por fuera de lo, claro. de lo estandarizado, este pero pero sí tienen que cumplir todos estos dispositivos con los requerimientos que en nuestro país son. O sea que abarca normales. un trabajo amplio, importante. Es, hay un trabajo amplio, sabe, hay, sí. hay una expertise en, en la institución que es interesante, es una institución en, en realidad pequeña que mm. tiende además a achicarse porque incluso el número de funcionarios con, con, digamos, en, en edad jubilatoria es muy amplio. Es como les decía, una institución pequeña que no mm. llega a las 100 personas. Este, llegamos a las 100 con pases en comisión traídos claro. de otros organismos, mm. pero funcionarios propios de URSEC no llegan a los 80. Y como les decía... Eh, funcionarias y funcionarios que tienen unos cuantos años de trabajo, es habitual en la URSEC que alguien te diga, yo tengo 42 claro, años acá, mejor. y uno dice, wow, claro. 42 seguro. años acá, este, estás desde muy chico, sí, ¿no? sí, y efectivamente eso es así, a veces los compañeros están desde muy jóvenes, Pero, pero sí, es, da, da cuenta de la situación que tenemos en, en la institución. Y sí, es esa que... realidad, eh, te iba a preguntar, eh, que ¿falta presupuesto, falta personal? ¿Cuál es la realidad de la Ruseco? Las dos hoy? cosas. ¿Las <risa> cosas? No? Sí, las dos cosas. Ha habido uno, en, en desde el inicio de este periodo de gobierno, ha habido unos muy importantes recortes en materia presupuestal. El Poder Ejecutivo, uh -huh. ustedes recordarán que inició su gestión recortando un 15% el presupuesto y luego continuaron estos recortes, lo mismo con las vacantes, el famoso 3x1, uh -huh. ¿no? este, se recortaron las vacantes disponibles y luego eh, con, con mucha con mucha discusión por parte de la institución con, con la OPP, se obtuvieron algunos cargos, algunas vacantes a cuenta de otras. Uh -huh. Entonces en realidad... no estamos logrando cubrir las necesidades del organismo, sino cubrir las necesidades de lo que ya es perentorio, de lo que si no, no uh -huh. podría funcionar uh -huh. en el corto plazo. Pero, pero, la digamos, a pesar de que la URSEC se transformó en un servicio descentralizado con la ley de presupuesto, perdón, con la ley de urgente consideración, este y es algo en lo que había como cierta... unanimidad en el espectro político mm. en cuanto a la importancia de que fue un organismo independiente y que tuviera más fuerza institucional para poder accionar, lo cierto es que la URSEC ha quedado completamente plegada a los lineamientos del Poder Ejecutivo y su independencia es claro. por demás limitada. Incluso en casos este, que han sido bastante sonados en estos días, la URSEC que debería tomar determinadas posiciones, lo que hace en realidad es pasárselas al Poder Ejecutivo para que el Poder mm. Ejecutivo... Eh, decida sin fijar su posición uh. previamente, lo cual es por lo menos discutible y además pone en cuestión esa independencia institucional que en su momento se había considerado tan necesaria. Eh, vamos a hablar de, de esos casos, o por lo menos tenemos planteados de varios de esos temas. Tenemos que hacer una primera pausa y seguimos conversando con Pablo Ciris, director de la URSEC. Ustedes se pueden comunicar, hablando de comunicaciones, por uh. el 099 381, también estamos con la, esta entrevista en vivo con cámara aquí en el estudio a través del Facebook de la radio ya seguimos 9 y 24 Marcelo me dice que hay mensajes de la audiencia sí eh, Gerardo mandó un audio, lo escuchamos buen día estaba escuchando atentamente y tengo una pregunta ¿por qué es el espacio radioeléctrico? que es del Estado, Antel paga el uso, eh, me parece que es algo contradictorio, eh, que paguen las otras operadoras me parece bien, pero la operadora estatal este, como Antel, porque está obligada a pagar el espacio radioeléctrico que utiliza, y lo otro, si tenía conocimiento de que Antel cerró con 18 millones de dólares en negativo, el último periodo, gracias Bueno, ahí estaba Gerardo con esos planteamientos, Pablo Bien, el, el primer planteo es eh, una preocupación que ha estado planteada en, no en esta gestión de, de mayoría oficialista pero sí en, en otros periodos hay algunas cosas para aclarar el espectro radioeléctrico no es propiedad del Estado es patrimonio de la humanidad Este, por eso se, es administrada a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que le asigna a los estados la responsabilidad o la competencia para administrar el espectro radioeléctrico. No. Pero el espectro radioeléctrico no es propiedad, digamos, uh -huh. no es patrimonio del Estado uruguayo. Eh, en la, cuando previo a la normativa del 92 que abrió el régimen de competencia en materia de telecomunicaciones en las áreas particularmente de telefonía celular y lo que se le llamaba en aquella época servicios de valor agregado, uh -huh. aunque nos cueste recordarlo eran los servicios 0900, claro. este donde uno llamaba con, con sí, llamadas oh, que valían sí. más caras, uh -huh. exactamente. Este, eso era eso era la máxima tecnología para la época, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hoy hoy nos parece casi sí, infantil, sí. pero uh -huh. era lo que había de máxima tecnología. En la época las llamadas de larga distancia que uh -huh. también tenían Un, un importante valor. Eh, cuando se abrió el régimen competencia en esas áreas, se puso a Antel en la misma situación que las empresas privadas competidoras. Esa, esa modificación, digamos, en la normativa eh, sigue vigente, no ha cambiado, y entonces Antel en, algunos, en algunas áreas en las que está el régimen de competencia, por ejemplo, la telefonía celular, entre otras, Este, está en la misma situación en la que está un particular. Claro. Con la única salvedad de que cuando se realiza una subasta, en vez de quedar eh, ante él sometida a la situación de que si la subasta va a un precio que no pudiera pagar, se quedaría sin espectro, ante él se le reserva sí. un, el, el espectro necesario para trabajar y se subasta entre los particulares el resto del espectro. Pero antes luego paga el precio promedio de lo que pagaron los demás. Esa es la situación en la que, en la que está, eh, espero haber sido claro al respecto. La otra pregunta que hacía Gerardo era en relación a los... balances no menos el rojo de Antel. Sí, nosotros hemos sido muy críticos en relación a determinados procesos que ha llevado adelante este gobierno que entendemos le han, le han disminuido significativamente los ingresos a Antel y por lo tanto las inversiones que Antel realiza. Eh, una de las situaciones que a estos efectos está planteada es la portabilidad numérica, uh -huh. que como era previsible, efectivamente arrojó una bajada en, en las tarifas que se cobran Creo que no del mala magnitud que se que arrojan eh, determinados estudios hechos por la URSEC, que yo considero que tienen algunos defectos de tipo Ajá. metodológico, pero sí era previsible una caída en la recaudación y esa caída en la recaudación tiene un impacto directo en una caída en la inversión. Por primera, el último informe de, de mercado de servicios de telecomunicaciones por primera vez en la historia arroja una disminución en el número de radiobases. O sea, es la primera vez en nuestro uh -huh. país que se da que el número total de radiobases disminuye. Y disminuye porque Antel disminuye las radiobases. Uh -huh. Se podrá decir que eso es porque ya hay menos radiobases en las tecnologías 2G, que son las que nos permiten uh -huh. simplemente hablar por teléfono, pero es más que discutible y además eh, habría que ver si ese servicio público... Hay que público... tenerlo discriminado a ver qué tipo de radiobases... Eh, exactamente, y eso es todo un, un debate... Eh, que además se ha mezclado lamentablemente por la, el interés en los principales referentes de telecomunicaciones del gobierno en participar de la mm. campaña electoral por las dudas lo de portabilidad numérica recordemos es cuando se habilitó a que mantuvieras el mismo número y te pudieras pasar de compañía ¿no? Sí. Eh, eh, eh, la portabilidad numérica tiene una particularidad mm. que es que en nuestro país ha sido presentada como un derecho mm. como el derecho sí. a mantener tu número y que se supone la que la libertad eso de electoral. elegir eh, exactamente mm. Cuando en realidad es un mecanismo económico. Uh -huh. Si tú le preguntas a cualquier economista, uh -huh. te va a decir que los mecanismos de portabilidad lo que buscan es romper el efecto de club uh -huh. o el efecto de red, se le llama también, donde tú tienes beneficios por estar dentro de determinada red, dentro de determinado club de usuarios... Claro. Este, y al romper ese efecto es más fácil moverte entre otras empresas la portabilidad numérica surgió cuando la privatización de empresas telefónicas en Europa y se encontraron con que había empresas que compraban esa empresa telefónica, por ejemplo la Deutsche Telekom, sí. ¿no? que pasó a ser un grupo privado y las pequeñas empresas que querían competir con la Deutsche Telekom decían eh, pero escúchame ¿cómo compito yo con una empresa de esta magnitud? me tenés que dar mecanismos para que yo pueda rescatar usuarios de claro. allí de, de los que tiene esta macroempresa, esta gigantesca empresa. Para eso se estableció el mecanismo de portabilidad numérica. Eh, no tiene nada que ver con la libertad. Claro, es, un, claro. es un mecanismo uh -huh. de competencia. Uh -huh. Este y te lo presentan como una libertad o como un derecho, igual que como te dicen que te ves mucho mejor si usas uh -huh. un pantalón sí, sí. de la marca tal uh -huh. o un perfume de la marca cual o que las chicas se te van a lanzar encima uh -huh. si fumas cigarrillos tal. Este es es, es así, sí, en realidad, Exactamente. Claro. Le, le, es un poco eso sí, es un mm. poco lamentable que dirigentes políticos de peso o personas que saben de economía o personas que saben de gestión se plieguen a ese discurso marketinero claro. al solo efecto de hacer un favor a sus amigos, y a las sí. empresas multinacionales. Claro. Lo cierto es entonces el número que, que decía Gerardo que es 18, que 18 millones, millones de dólares Yo no, no, no, está, no estoy en condiciones de confirmar esa cifra sí, eh, sí, digamos, era un secreto a voces uh -huh. Que había una, una importante caída Porque además hay una importante caída en la inversión Y al haber una importante caída en la inversión Disminuye también la rentabilidad uh -huh. de los servicios que brindás Este... Es, digamos la calidad de la la, ca, la caída en la calidad de servicios en este momento en nuestro país es notoria. Se esperaba, digamos, no debía las medidas digo no que debiera se suceder, pero pero era casi inevitable, ¿no? Claro. Si si si si yo te digo, te voy a reducir el sueldo a la mitad, claro. te voy a reducir la cantidad de comida que consumís, claro. luego no me puedo Obviamente. quejar de que no puedas construir tu casa, si sí, sí. estás si estás completamente claro. desnutrido. Uh -huh. Tenemos que hacer una nueva pausa en 9 y 32 y tenemos eh, pendiente hablar, eh, eh, nos quedó pendiente hablar esto de la concesión de licencias para distintos medios en cambios o intenciones de cambios que ha tenido este gobierno, eh, también en el tema internet, eh, Elon Musk parece que apareció eh, pidiendo volada también para dar servicios de internet aquí en nuestro país, lo reciente de Mercado Libre en cuanto a servicios postales conversamos sobre eso a la vuelta estamos ya a las 9 y 34 vayamos a otros capítulos con eh, Pablo Siris director de la URSEC esto que eh, creo que en orden cronológica fue anterior a lo de Elon Musk eh, Pablo lo de En Mercado Libre eh, habilitándose el servicio, el servicios postales, ¿no? Sí, eh, Mercado Libre solicitó una licencia de servicios postales, lo cual le, le permite ser eh, un, un operador postal con todas las de la ley en nuestro país y, aunque por supuesto tiene el derecho de hacerlo, eh, yo manifesté mi preocupación por, eh, por, por. tres cosas. Primero, por un trámite que se hacía de manera expresa y modificando los criterios habituales de trabajo en el organismo, que, que, que bueno, que cuestionamos y que eh, por suerte se revirtió. Uh -huh. Sin embargo, la licencia Mercado Libre se da en una sesión extraordinaria un 18 de enero. O sea, dan, dando cuenta de la importancia que esta decisión tenía para, para algunos. Este... Por otra parte, lo, lo que yo entiendo que es muy preocupante es que se haya otorgado esta licencia eh, postal sin ningún tipo de análisis del marco de competencia, ni de la cantidad de envíos, ni de la forma en que la empresa va a operar, ni de los... Eh, ni, o sea, yo, en la URSEC, si tú preguntás hoy cuál es el volumen de envíos de Mercado Libre, no se sabe. nadie te va a poder decir. Si tú preguntas cuántos de esos envíos se realizan a través de terceros operadores postales y cuántos tiene previsto Mercado Libre realizar a través de terceros operadores postales, nadie te va a saber decir. Y esa licencia le permite a Mercado Libre no solamente manejar los paquetes producto de las ventas que hace a través de su plataforma, sino que esa licencia le permite brindar cualquier clase de servicio postal nacional e internacional. Este, desde correspondencia, paquetes, lo, lo que tú quieras. Y yo entiendo que por el volumen eh, que asumimos que tienen la, la plataforma Mercado Libre y la cantidad de envíos que se procesan a través de ella, yo entiendo que pasaría a ser eh, seguramente el primer operador comercial y cuidado, si no le roncaría en la nuca a, al correo, a, a correo uruguayo. Que no es que esté prohibido que lo haga, pero, por, pero hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que ver. Eh, yo en, entendía que lo que correspondiera era hacer un informe de la URSEC de la situación que a partir de esto se generaba, remitirlo a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que evalúe este si era conveniente o no era conveniente otorgar esta licencia. O sea que, por ejemplo, todo el proceso de requisitos que se de requisitos, de pasos que se dan. De, de, de control de requisitos en, lo, en la asignación de medios o, o cuando se solicita para uso de frecuencias en la parte de telecomunicaciones no se hace con con este bueno en este caso fue fue fue debatido porque mm. hay una serie de requisitos que se debían cumplir que no se cumplían este luego se rectificó eso pero se fue un trámite O sea, entre el 29 de diciembre que nos que fue ingresado a la URSEC en trámite oh, urgente sí. el, eh, el tratamiento de este expediente hasta que se adoptó de decisión el 18 de enero... En 20 días contando año nuevo y todo. Exactamente. Ahora Pablo, en declaraciones a la diaria, Mercedes Armendía dijo que eh, antes de otorgar esta licencia se le consultó al jefe del departamento de competencia de la URSEC para ver si esto podía llegar a tener algún impacto... Y dijo que no. ¿Qué es el departamento, para entenderlo, no qué es el departamento justamente de la URSEC de, de competencia? Sí, para aclararlo para sí. la audiencia, eh, como les decía, la URSEC tiene muchas dificultades del tipo de personal uh -huh. y presupuestario, el jefe del departamento de competencia es él, el uh -huh. departamento de competencia está integrado por una persona. Una persona. Una persona. ¿No? El jefe del departamento de competencia uh -huh. hizo un informe eh, de, una, de un poco menos de una carilla de extensión, donde respondía dos preguntas a esta segunda pregunta, la responde en un párrafo diciendo que no ve problemas en ese sentido, y cuando yo le pregunté posteriormente cuál era la cantidad de envíos que hacía Mercado Libre, me dijo que no tenía la información. Entonces, ¿qué clase de análisis claro. se puede hacer desde ese Clarísimo. punto de vista? Claro. es Además, Mercado Libre va a operar a través de... Porque Mercado Libre no tiene carteros, camiones, este, claro. etcétera, uh -huh. ¿no?, La, la plataforma hasta ahora no ha tenido infraestructura logística. Va a tercerizarse. Si Exactamente. Entonces va a brindar esos servicios a través de terceros que sí son operadores postales. A esos terceros, donde están además las grandes empresas postales de este país... les va a fijar las condiciones de competencia, eso es indiscutible, uh -huh. ¿no? va a fijar las tarifas, una empresa como Mercado Libre, luego te dice del tamaño de Mercado Libre, luego te dice, no, te voy a pagar 50 centésimos menos, porque si no te gusta, me voy con el otro. Claro, claro. Y, y Maneja listo. el mercado. Digamos. Maneja el mercado, ese es el análisis que habría que haber hecho, cuál podía ser el impacto, capaz que lo que yo estoy suponiendo es un error, estoy equivocado, bueno, Bien, eso es lo que habría que haber analizado. Ojalá yo esté equivocado y ojalá eso no suceda y ojalá no tengamos un problema de competencia porque entre las, entre las eh, competencias, valga la redundancia que tiene la URSEC, está la defensa del libre mercado y de la libre competencia entre los operadores. Sí, que por cierto, ahora repasábamos también antes de entrar a conversar contigo, eh, declaraciones de la Ministra de Industria, Elisa Facio, Eh, no sé bien cómo es el vínculo legal. Sí, o el, orgánico, el, la URSEC se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio Ahí de Industria y Energía. Ahí está, defendiendo esa concepción, ella lo dijo con respecto a la asignación de frecuencia de medios, no que que no entiende por qué tiene que haber limitación en cantidad de, de medios y a quién se le asigna. no Sí, eh, o sea, creo que la ministra cometió dos... errores no. fundamentales. Uno vinculado a, a las normas de defensa de la competencia que rigen en nuestro país claro. y en todo el planeta, claro. ¿no? O sea, no es lógicamente no es razonable, no es dable pensar que una empresa o una persona sea propietario de todos los medios de comunicación uh -huh. de un país. aún el libre mercado tiene cierta ah, sí. regulación tiene, para eso la, las unidades reguladoras no son un invento uruguayo claro, vienen claro. ni del socialismo no, no, no, claro. vienen de Estados Unidos claro. ¿no? y esas, esas normas de defensa de la competencia bueno, en primer lugar deberíamos cumplirlas y en segundo lugar eh, Tienen que ver con la democracia, ¿no? Uh -huh. con la construcción de diversidad, con la construcción de diversidad de opiniones. La 36 es escuchada por un público que no escucha CX-20. Uh -huh. ¿no? Y x 20 tiene un público que no es el que tiene el espectador. Y así sucesivamente. Y también de soberanía nacional. ¿no? Absolutamente. La so el espectro radioeléctrico, una de las claves que tiene, por ejemplo, es... En, por, ¿Por qué las empresas que utilizan espectro radioeléctrico no pueden ser propiedades de eh, extranjeros? Bueno, porque hay una preocupación de los estados en nuestro país y en todos los países del mundo uh -huh. de que lo que se emite a través de esas ondas sean contenidos nacionales uh -huh. por la defensa de la cultura, la defensa de la soberanía, etcétera. Hay una gran preocupación en nuestro país en las zonas de frontera. que la, no solo la plantean los radiodifusores o, la, la, o las empresas televisivas de la zona de frontera, sino la población... Los maestros y los profesores que te dicen los gurises solo hablan en portugués o hablan portuñol. Este, necesitamos la, la defensa de determinados valores en determinadas zonas del territorio. El, el espectro radioeléctrico es una cosa seria y creo que la ministra no debería eh, o debería haber reflexionado quizás un poquito más antes de hacer esas declaraciones. Capaz que se apuró. Cuando se dice en este tema medios después vamos a lo último, lo de internet con, con Elon Musk, pero Eh, que se sabe que ya hay medios o grupos de medios donde hay capitales este, extranjeros, no se habla de, de, de distintos grupos a nivel eh, de, de mediático, eh, ¿cómo, cómo eso se refleja en la realidad desde el punto de vista de la URSEC? cómo se se explica, digamos, o, o legalmente eso no aparece, hay formas de de verificarlo y a veces no se eh, cumplen como debería Bueno, hay hay hay un poquito de todo eso. Hay empresas que utilizan testaferros, claro. Este, entonces claro, cuando uno va a, a los aspectos formales resulta que la radio tal es propiedad de fulano de tal y fulano de tal es más uruguayo que el agujero del mate eh. y bueno, y, y, y, y vive acá en Montevideo, en tiene un, no sé, sí. una oficina aquí en el centro, ta ta ta. Bueno, no se puede, claro. Ta. Luego tenés la voluntad de la administración de control, de hacer cumplir la ley, uh -huh. que, en este, que en esta administración, yo creo, es una de las cosas que yo he cuestionado significativamente, o sea, uh -huh. una y otra vez, uno ve eh, trámites, expedientes en los que no queda clara la titularidad o queda claro que la titularidad no es de quien uh -huh. dice ser, o queda claro que... por ejemplo, que figuran como dueños de tal o cual medio de comunicación, personas fallecidas, Ajá. ¿no? Entonces uno, cuando se ven esas cosas, si uno plantea esas cosas, la, ha sucedido que la mayoría del directorio ha optado por el camino de eh, la, la faire, ¿no? De, de, sí. de dejar pasar, de, de, de, de, de, uh -huh. de que siga la cosa así. Y bueno, es, eso es algo que hemos cuestionado. O sea, debería haber Una voluntad de la administración. Y la tercera cosa es que el sistema de medios de comunicación en nuestro país este, tiene un funcionamiento que a raíz, a raíz de determinadas decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo a la salida de la dictadura, a la salida del primer gobierno de Sanguinetti y a la salida del gobierno de la calle Padre, donde se otorgaron una cantidad de licencias enormes de radio, televisión, de televisión para abonados, etcétera Bueno, ha, ha quedado bastante distorsionado. Hay pequeñas localidades del interior del país que tienen tres cables y hay grandes ciudades, grandes ciudades del interior donde hay uno solo, ¿no? Entonces uno dice que bueno. Responde más bien a un mapa político. Ex, de, de, tú lo has de, dicho. Más que un mapa. Lo has dicho clarísimamente. Uh -huh. Pero clarísimamente. Eh, un celo que falta en ese tipo de, de, de casos, de, de, de, de nos imaginamos de sectores poderosos con mucha plata y que de repente sí se aplica para lo que conocemos como radios comunitarias que ahora en marzo deben rendir cuentas y vos nos dirás en qué medida hay riesgo de que haya cierres de radios o ese tipo de cosas, Pablo. Bueno, el, esa ha sido una preocupación que nosotros hemos manejado de manera... constante. Mm. Y aunque en nuestro país la radiodifusión comunitaria está, está regulada por ley, hay otros lugares del planeta donde no, no hay una norma que regula la radiodifusión mm. comunitaria, en nuestro país sí la hay, y eso nos permite discriminar tres situaciones, ¿no? Tenemos las, las emisoras comunitarias que se han registrado, que han mm. cumplido con los requisitos que en su momento eh, se colocaron a través de la norma y que fueron... controlados, digamos, verificados su cumplimiento a través del Ministerio de Educación y Cultura, tenemos emisoras que al final, al finalizar el censo, quedaron como una situación eh, compleja, porque si bien no terminan de cumplir con toda la normativa, no se verificó el cumplimiento de todos los requisitos, al, también se registraron y entonces están su, el proceso de claro. definición ha llevado muchísimos años, pero está, pero sigue ese proceso, normalmente con un criterio donde si no se cumple no se pueden claro. otorgar las, las licencias. Y tenemos un tercer grupo de emisoras eh, francamente ilegales en la medida en que no se han registrado, no han solicitado frecuencias, no tienen asociaciones civiles detrás. Normalmente son emisoras comerciales sí. irregulares, sí. digamos. Claro. ¿no? O... o uh, eh, En algún caso, organizaciones religiosas, uh -huh. que este, particularmente hay una cantidad de, de iglesias evangélicas que, que utilizan con mucha fuerza las... las frecuencias de radio, particularmente en el interior. Y entonces, bueno, claro, con un pequeño transmisor claro. uh -huh. este, podemos lograr tener emisoras que funcionan in, para amplias zonas. Sí, sí. ¿Y que no en, tienen regularizado su funcionamiento. No, que no tienen regularizado su uh -huh. funcionamiento, entre otras cosas porque la ley prohíbe que haya emisoras comunitarias ilegales. Uh -huh. Ahora bien, la... El requerimiento de presentar la información eh, contable, por llamarlo de alguna manera, de las asoci asociaciones civiles que operan emisoras comunitarias está establecido en la propia ley. Uh -huh. está, no es incorrecto que así suceda, porque es uno de los mecanismos de controlar que una emisora comunitaria no sea en realidad una emisora com comercial sí, claro. disfrazada, digamos. ¿no? Claro. Entonces está bien que así sea. Y las normas que se han establecido, los requisitos que se han establecido para, el presen para la presentación de estos estados de cuentas, eh, de hecho, hay, hay compañeros que han hecho un esfuerzo importante para lograr que requieran la menor cantidad de gastos. Uh -huh. No se piden ni certificaciones eh, de, de contador, uh -huh. ni de escribano, ni, ni de cosas por el estilo. Eh, sí hay un celo, ¿ que no vemos en otras sí. cosas para el control de, de emisoras de, de emisoras comunitarias. Ojalá tengamos la posibilidad de resolverlo eh, sin que suceda, Eh, nada, en ese sentido y, y ojalá eh, las asociaciones civiles que operan eh, radio, radios comunitarias tengan la posibilidad de presentar esta información. Ahora en marzo, vence creo que el primero el de marzo. El primero de marzo, exactamente. Deben tener entregada esa información. Es la información correspondiente al año 2023. 23, claro. Los años anteriores no se han tomado en cuenta porque recién ahora se estableció el se reglamento para la solicitud de... De, estas, de esta información. Eso es importante que lo tengan presente quienes operan emisoras comunitarias, porque no es que tienen que ponerse a buscar papeles desde el 2008, no. sino que es so, el año pasado. El año ¿no? pasado. Bien. Bueno, el otro tema que está arriba de la mesa que muchos se preguntan, ¿viene la empresa Elon max a ofrecer internet? ¿Qué, qué pasa? ¿La que está analizando esa posibilidad? ¿Cómo, cómo es la situación? Bueno, la, en, en, efectivamente la empresa ha solicitado eh, esa... Esa licencia, la licencia clase B para brindar servicios de telecomunicaciones eh, directo a los abonados. Eh, los servicios están estudiando, eh, están estudiando la solicitud, si cumple con los requerimientos, etcétera. Pero es importante saber que todavía eh, el, el servicio de Elon Musk no está disponible para esta zona del uh -huh. planeta. Este, hay, hay muchas personas que asumen que, sí. que esa red ya funciona claro. para todo el mundo claro. y eso no es así. La, la, la red de servicios de, de, que utiliza la empresa Starlink, que es la empresa de Elon Musk, que es uh -huh. una, una empresa que tiene una red de satélites de órbita baja que están vinculados entre sí de manera equivalente eh, a cómo funcionaría la... la red de cuentas que rodea una maraca cubana o puertorriqueña <risa> ustedes pero vieron que hay con una una redecita que, que en girando. realidad gira de manera libre pero todas las cuentitas están siempre a la misma distancia unas de otras ¿Verdad? aquí no hay cuerditas o sea uh -huh. la, el vínculo entre las entre esos satélites es es inalámbrico pero sí hay una red que se va formando alrededor del planeta Este, como el planeta no tiene la misma población en todas las circunvalaciones, uh -huh. este, ni tiene los mismos niveles de interés, ni la misma, ni la misma disposición de mercados, claro, claro. Este, entonces esas redes se han ido desarrollando uh -huh. de manera as asimétrica, no hacen todo el planeta igual. En nuestro país recién eh, esos servicios, según anuncia Elon Musk, eh, o sea, uh -huh. según anuncia Starlink, estarían disponibles a partir de fines del de mes de septiembre. Uh -huh. En el inicio, como dicen los norteamericanos, del cuarto cuarto del año, uh -huh. ¿no? Eh, el cuarto trimestre sería para nosotros. Este, eh, no es que le interese este sector del mundo, sino que necesita a partir de claro. septiembre esa red claro. va a tener eh, va a cubrir Llegada este sector acá, también Aún cuando, no cuando no tenga especial interés en estar aquí también va a tener cobertura en el sur de Argentina y, Brasil, y, en y eso sur te iba Brasil, a preguntar, ahí si Uruguay por ejemplo dice que sí pero, o, o al revés, Uruguay le dice que no y Argentina que sí Brasil que sí o que no, digo para entender la situación, sí, puede bueno, trabajar igual el sistema. Puede, puede trabajar igual en Argentina y en uh -huh. Brasil, en nuestro Uruguay es ilegal que una empresa de servicios satelitales dé su servicio en nuestro país uh -huh. sin tener la licencia correspondiente Ahora, ¿no sería, desde el punto de vista legal, no es nuevo? ¿Ya hay servicios privados haciendo esto, ofreciendo esos servicios, Pablo? Hay ser, o sea, a ver, hay servicios de internet fija inalámbrica en nuestro mm. país, hay una empresa nacional... Esto sería lo los satelitales, lo nuevo. Ser, exactamente, lo nuevo es que sería satelital. Ahora, para que ustedes tengan presentes, arriba en, en nuestro espacio mm. ultraterreno, en nuestro mm. espacio celeste... Eh, hay una infinidad de satélites, claro. no todos esos satélites tienen licencia para prestar servicio a nuestro país, uh -huh. o bien porque no les interesa, porque la licencia tiene un costo, claro. o bien porque el servicio que brindan en nuestro país es irrelevante, uh -huh. es innecesario. Este, por ejemplo, no sé, satélites donde se presta servicio de programación en árabe, uh -huh. ¿no? claro. en nuestro país la población árabe es realmente uh -huh. muy pequeña. Claro. Y está concentrada en la frontera con Brasil. En la frontera con Brasil, esos satélites sí tienen servicios, si, han, si tienen licencia. De lado brasileño. Exactamente. Uh -huh. eh, ¿Sería así en los hechos otro competidor para Antel, por ejemplo, para el Estado? Sí, aunque eh, yo creo que más que competidor, eh, es, es un servicio que tiene sentido para quien no tiene la cobertura de Antel. Ajá. Solamente. porque eh, eh, con la red de eh, telefonía móvil que hay en nuestro, en nuestro país, donde tenemos una red LTE, o sea, de 4, 4G, uh -huh. que llega ya a casi el 95% del territorio. Y con una cobertura de fibra óptica de 91% del territorio... ¿Ya estamos en 91%? Sí, en sí, fibra óptica? sí, sí. ¿verdad? Entonces... no tiene realmente mucho sentido para un para para un usuario cubierto por esa red de Antel eh, tener contratar un servicio de estas características porque es caro Porque es de menor calidad que el que brinda menor, Antel. Es menor porque por ahí sí. le escuché que como que era más un servicio de internet no, no, más rápido. No, vos. no. La, el plan básico de Antel eh, está en 400 megas de bajada y 70 megas de subida. Y lo que te ofrece Starlink son 200 megas de bajada y los mismos 70 de subida. Este, por, por, estar, por ser un servicio que es satelital, la latencia, que es el tiempo de espera entre que tú das un comando y obtenés la respuesta a ese comando... es más alta, indudablemente es más alta, inevitablemente es más alta eh... Es caro, vale 100 dólares por mes ese servicio y además tenés que comprar un decodificador que está por encima de los 400 dólares. Yeah. Este yo no realmente se ve la ventaja mucho, ¿no? Claro, si tú estás en el, una estancia, yeah. en el en un casco de estancia, en el medio del campo, este no. y rodeado por <ríe> miles de cuadras claro. de campo y no tenés no, no vas a pagar un tendido pero no abriría un espectro, un espectro de clientes muy numerosos para no para, bueno evidentemente yo es un cálculo más asumiría allá de nuestro... que, que no claro. pero pero bueno pero sí. de todas maneras este para para una empresa como esta nuestro territorio es es parte de la zona de cobertura y eh, para para algunos usuarios muy específicos muy particulares puede tener interés. El, el servicio de Starlink también funciona en áreas marítimas y fluviales mm. que, tiene, que puede llegar a ser interesante. Nuestro país tiene más territorio marítimo mm. que terrestre, entonces puede, tener, mm. puede ser de interés para, para ese servicio. Este, pero no, no creo que realmente haga gran mella en las posibilidades que da Antel. Tampoco creo que haga gran mella en las posibilidades que tiene Antel los servicios de televisión, no me lo han preguntado, mm. pero me adelanto, sí, y los sí. servicios de datos brindados por empresas de televisión para abonados, uh -huh. porque no conozco zonas del territorio nacional donde tengamos servicio de televisión para abonados y no esté disponible el servicio o bien 4G inalámbrico o bien de fibra óptica que da Antel. Claro. Entonces... Eh, realmente competir con un servicio que ya está instalado que ya está puesto en nuestras casas que ya tenemos el modem allí que lo único que tengo que hacer es claro. enchufarme o conectarme atrás del Wi-Fi parece que tendría poco sentido a menos que fuera una oferta sí, sí, donde nos claro. regalaran el servicio de internet y mm, por lo que no uno caso. puede ver de la oferta que han presentado las empresas no es para nada el caso claro. bien Llegamos al, al final, Pablo, recorriendo varios de los temas principales. Nos quedaba, por ejemplo, este que mencionabas al final y que, bueno, habrá que seguir todo el tema de cambios que se se plantean. Bueno, algunos que se han ido dando, pero en esto de la distribución de las frecuencias este, que abren también interrogantes importantes hacia el futuro en un área tan importante que no va a ser la última vez que lo conversemos. Te, a la hora. Te agradecemos mucho... la presencia y este rato, esta mañana. ¿eh? Es un placer y bueno, siempre a la orden para cuando ustedes entiendan pertinente. Muchas gracias.